Oh. Bueno, ya tú sabes, aquí el eh, Regreso Alto calibre Radio Show. Oye, sobrepasando las 645 mil personas, Radio Escucha, y ahora también nos puede escuchar www.altorrayalaletracalibre.net Esa es nuestra radio, por ahí para abajo 24 7, también encuentran nuestro chat, nuestro canal de televisión www.altorrayalaletracalibre.com Oye, nos hemos quedado con el canto, porque en esta tarde nada más y nada menos, desde el 787, ¿ah? Ese es el área code, donde representan casi todos los artistas que están pegados y pasan por aquí, por todo Gabriel Radio Show Mr EWI Eh, ya tú sabes, Mr. Eddie D, aquí en Alto Calibre Radio Show, dímelo, Eddie, Dímelo, Blanco, es la que hay? Y oye, ya tú sabes, quedándonos con el canto, Mr. Eddie Dí. Oye, Eddie, muchas cositas dímelo. buenas que han pasado por aquí, porque es la primera vez que tenemos aquí en Alto Calibre Radio Show, Mr. Eddie Dí. Y desde tantos años que nos conocemos, y es la primera vez que te encuentras aquí con nosotros. Dime, Eddie, ¿qué es la que hay? Ah, ya tú sabes, papi, un saludo a toda esa gente que está en sintonía, papi, la primera vez, pero sé que la tienes bien montada, papi. Sé que la tienes bien montada y que Oye, ese es así, no te olvides de la pauta, el diario, el diario. El diario, el diario, el diario de Diabla. Oye, Eddie, eh, a, a, este, que vamos a empezar aquí rapidito, rapidito, eh, Eddie, cuéntame, o sea, sacaste una canción en un mistake que ahí el corriendo. Es más, antes de eso, vamos a hablar de eso mismo. Ya tú sabes, primera gente, tú sabes que y, y Adam. Mi hermano desde muchos años, y empecé con DJ Adam en lo que es esto de, de reggaetón, pues, nada, estaba haciendo el diario, y un día llegó Adam al estudio y me dijo, con que te hacer un invento y qué sé yo, y yo le dije, pues, yo le dije, que como un invento que no, que no sé, hacer como un mixto, y que sí, que sé yo. yo, le dije, pues, vamos a hacer uno, para lo que estaba haciendo, y hicimos, todo ese mixto, le lo como en diez días, este, nada, lo hicimos, este, Este, cogimos piso de otra gente cogimos piso pito afuera espectramos, escuchamos y en verdad que, que estoy contento porque el feedback de la gente ha sido bien increíble pero estoy más contento porque sinceramente yo sé que tra estamos trayendo un color que se ha perdido en lo que es el género de nosotros y ese color la gente lo sintió la gente me, me para en la calle y me dice ya no se oye, se oye como, como, como los tiempos que estaba todo puro que no era todo tan lindo y aparte de la gente Usted sabe que yo yo soy un artista que, que yo hago de todo, yo no solamente no solamente escribo canciones sociales o de mensajes, yo escribo esto, yo como me sienta. Estoy en el mixto y escucha una canción como la canción de Que Se Joda, que es súper underground, pero escucha mensajes texto que es súper comercial, escucha amigo Fiel, del, del el remake de la canción de Cookie y es, y es un mensaje. Eh, escucha Tinia Bay, es un vacilón para la gente del de, de pueblo dominicano. Eh, sabe que está, está bien, bien, bien, vaya, y verdad, todo el mundo me dice que desde la 1 hasta la 10, eh, en verdad que está súper, súper, súper bueno. Oye Eddie, eh, nada más y nada menos que en este mixtape, así me mismo como dijiste, encuentras 10 temas. Uno por lo menos muy reconocido, este, Con Zion, que la sacó también en la producción de Perfect Melody. Amor pobre, sí, está ahí el Amor de Pobre está también este de Gustavo que es suavecito, que sale en el disco de, de Gustavo, que se llama el Quincallero del Amor este, esas, son las, esas son dos canciones que, que son como que dice las únicas dos canciones que es inédita, pero que es una, una, una mezcla de, de lo que es GD como tal, porque desde el primer momento en que yo salí a la luz pública, yo, yo le dejé claro a la gente que yo no estoy enfocado en una sola cosa, yo, yo Yo soy un artista y para mí la música es como los números que son infinitos. Entonces pues yo como músico no me encierro en un solo personaje, sino como yo me sienta, así lo hago. Oye, me quiero quedarte algo blanco, mira. Hay una versión que, que, que le subió a la página, eh, la página bajó por unas razones, pero ya la página está de pie de nuevo, so, todas las personas toda la persona que bajaron el álbum les recomiendo que vuelvan y lo bajen, porque el disco tiene cosas diferentes, bajen el álbum y cada canción van a ver que tiene cosas diferentes, tiene scratches diferentes a la versión que ya bajaron, la masterización es diferente, eh, la, las intros son diferentes, so, tienen que escucharlo porque hubieron unos pequeño inconveniente, ya no voy a entrar en detalle, pero ya lo que está es lo que es. Caso, que la gente que lo tiene, que se cree que lo tiene, vuelvan y lo bajen y comparen la versión anterior con la versión de ahora que yo siempre estoy queriendo dar el máximo y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues ya lo están escuchando por aquí por alto calle el Radio Show. Toda persona ahora mismo, que cree que tiene el mistake de DD, no. Bájenlo ahora mismito, ¿En qué? ¿dónde lo puedes? Bueno, obviamente, además de nosotros, tú sabes, toca el verde y show junto a mi combo AK47, tú sabes, pero... ¿Dónde lo puedes bajar? Edith Edithi.com Edithi.com Edithi.com Edithi.com Edithi.com Oye, pero todavía yo estoy preguntándome ¿Cómo diablo tú conseguiste la canción de Viene Por Ahí que me dieron que era tumbaste primero? Bueno, mijo, ya tú sabes solamente hay que mover la ficha imagínate sobrepasando a 645 mil personas teniendo un programa aquí en Telemundo. Eh, bueno, imagínate teniendo historias del 89 en este género ¿Cómo no se van a postear conmigo la gente? Ah? El año, el año, yo creo que tú yo creo que, que eh, tú un virus en la computadora mía o algo así Oye, me, pero toda la gente metancedid.com, no importa que lo tenga, y la, óyeme, y la versión original, la versión original que no está clean Lyrics, ya está full, full, full. So, bájenlo de nuevo, que, que, que, que no se va a arrepentir y vuelvo y te digo, estoy bien agradecido de, de la gente que me dice, oh, me gustó mensaje de esto, me gustó viene por ahí, me gustó que se joda, me gustó amigo fiel, todas las personas les han gustado toda la canción y, y de verdad estoy bien contento. Ahora vamos a Jax, lo que la gente está preguntando, lo que la gente está esperando, ya tú sabes. Lo mejor de alto calibre me cuando entrevistamos a los artistas, ya tú sabes. Un poquito de presión, alto calibre en caliente, <risa> Como nuestro show los martes y jueves. Eddy, vamos ahí. Oye, nada más y nada menos que en este mixtape hay una canción donde dice... Viene por ahí. Por en vengo a traer la luz, pues yo soy lo más esperado después de Jesús. Esa es. Eddy, nada más y nada menos, este no mencionas nombres. Tiraste un par de pullitas, en esas pullitas dice, no te copies. Es la cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con el diario? Porque ahorita dijiste E-W-T-I-E, -e, el diario, el original. La única razón por la cual yo no menciono el nombre es porque yo no tengo nada, yo no tengo nada personal en contra de Arcángel, ¿me entiendes? Pero sinceramente, este, la, la verdad es que yo leí unos reportajes que salieron en la prensa de Puerto Rico y me imagino que a nivel internacional también. De la noche a la mañana, pues el disco se llamaba el diario de un soñador y el que tiene dos oídos. Sabes que yo estoy promocionando mi disco desde que salen los doce discípulos. El tema te la volar con, con Tito el Bambino. Este yo estoy promocionándolo. y Entonces, pues yo, pues, yo dije, espérate un momento, espérate, qué es esto? Si yo le hubiera puesto a mi disco el diario de la maravilla, él me iba a tirar algo a mí. En el disco de él le puso el diario de un soñador. Y yo dije, pues que no se copiara, que no se copiara, porque tantos títulos que hay le vas a poner el diario que llevo casi tres años promocionando el diario, ¿me entiendes? Bueno, y yo sé que tú eres de, de esas personas que no te quedas callado. De que él no oye esta entrevista, que yo lo dudo mucho, porque tú sabes, si él le contestó a Polaco, tan pronto que Polaco sumó la canción de él aquí, tirándole a él, le contestó el mismo día. La única entrevista que Arcángel ha dado por radio, tú sabes, todas las demás entrevistas ha salido la mamá. Si Arcángel llegara a ser un... Si Arcángel... ¿Qué pasa, Eddy? ¿Qué pasa? <risa> Si Arcángel llegara a tirar una canción como que Pullita tirándole Diddy. Ya por lo menos Eddie tiene un buen contrincante entonces que parece que hace tiempito que no se le daba. En verdad que no tengo nada, nada personal en contra de él ni nada, me entiendes. Este, e inclusive este, hace dos domingos, Elías día de Guailayo me llamó y me dijo, mira Eddie, este, te estoy llamando porque me dijeron que, que como que iba a sacarte una canción y qué sé yo, pero te estoy llamando para que tú sepas que el disco de, de Arcángel no se va a llamar el diario, yo le dije que no podía ponerle ese nombre, porque ese nombre era tuyo, que tú lo llevas promocionado en su montón de tiempo y lo mismo le dije a Elías, le dije, mira, en verdad, Elías, yo no tengo problema con con, con con el chamaquito, yo no tengo ningún problema con el chamaquito y mucho menos, mucho menos le estoy tirando porque el chamaquito está sonando ni nada, porque en verdad, si yo quisiera este coger pon con alguien, pues yo monto una guerra con Daddy Yankee, que lo conoce el mundo entero, o con Randy, que es el más pegado que está, ¿me entiendes? Simplemente... Y yo, este, le dije, papi, no te copies porque si yo a mi disco hubiera puesto el diario de la maravilla, yo estoy seguro, pero segurísimo, que tú me hubieras tirado a mí. Y nada, pero nada, pero eso en verdad, este, después del intro, la canción más cortita del mixtape y es esa, so, yo en verdad, yo ahora mismo en Puerto Rico ya está sonando mensajes de esto. Amigos, ¿quién empieza esta semana? Que te joda, está sonando en los clubs, ¿me entiendes? So? en verdad yo no... O sea, eso, no, eso no es algo como para yo arrequindarme de ahí, porque sinceramente no tengo por qué arreglarme de ahí. Oye, Eddy, mencionaste aquí una persona que también muchos, muchos, muchos comentarios por ahí por el internet, ya tú sabes, con la canción este, cumpleaños, una parte ah, donde ah. dice que si te mirando en el espejo, que si esto, que si lo otro, eh, ¿cómo están las cosas, relaciones tú ahora mismito con... Raymond Ayala, Mr. Daddy Yankee. Papi, Yankee, papi, Yankee mi hermano, Yankee es mi padre. Mira, papi, a mí me han dicho que, o, ellos, me han dicho que en el internet dijeron que la canción de cumpleaños era para Diego, ¿sabes? Yo te digo, papi, ni en esta vida, ni en la próxima vida yo tengo problemas contigo, pero jamás en la vida. Este, me dicen que cuando o salió viene por ahí, dijeron que era para esto. Yo creo que la gente sueña con verme genial con Héctor El Father. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como te dije, yo soy una persona sincera. Me preguntaste y me dijiste, mera, ¿y para quién es esto? Y te dije, mera, eso es para hombre porque el hombre... Es le quería poner a su disco el, el, el mismo título que el mío eso te lo dije claro pero cumpleaños en verdad cumpleaños es un desahogo Óyeme no te voy a decir que lo que digo en la canción no sucede no te voy a decir que lo que dice en la canción no hay personas así pero para que es específico bueno si, si tú si tú te fijas en el final de la canción ¿qué dice el final de la canción si te picaste porque es para si no pues dale para abajo con calma me entiendes lo que te quiero decir o sea, eh, pero oye eso, es eso eso es lo eso es lo chévere de, de, de, de la música me entiendes que los fanáticos se lo Entonces los fanáticos rápidos están, no, porque él dijo esto, porque aquel dijo aquello y sabe y es bueno porque en verdad eso qué significa que los fanáticos de nosotros están vivos, eso significa que los fanáticos de nosotros nos quieren, eso significa que los fanáticos de nosotros se viven. Nosotros hablamos, ¿me entiendes? Pero la gente sabe que yo soy un tipo sincero Que yo no tengo ninguna película, ninguna La película mía es exactamente Que yo no tengo película Yo digo lo que quiero decir No me importa si lo que diga me conviene No me importa si lo que diga no me conviene No me importa si lo que hago Se pone número uno en la radio No me importa si se pone número 60 en la radio A mí no me importa Eso es así, Eddie Eso es lo que te quiero preguntar también Obviamente, la pregunta viene después Pero, tú sabes, cositas así de que es eh, un tiro al aire para verdad para que le caiga después cuando baje este ah esa canción es para di Yankee por qué ah por lo del espejo por qué ah porque di Yankee no lo usó ahora en el disco de cartel después que vendió tantos millones tú sabes empiezan a evaluar la gente claro, claro, empiezan no, a evaluar claro, la gente oye me claro este la gente hace oye me la gente oye ah, así como yo tengo el derecho de decir lo que me salque los cojones en mis canciones la gente tiene el derecho de decir lo que le salque los cojones lo que yo haga, ¿me entiendes?, pero que estamos en una democracia, ¿me entiendes?, pero que sinceramente la gente sabe que si es para alguien o no es para alguien, yo lo hubiera dicho, digo, mire, pero es para este, es para este, no, porque aquel me es de esto, aquel lo otro, pero en verdad, en, en, en el caso de la canción de cumpleaños, pues, pues, es una canción como que dice open mic, ¿me entiendes?, es una canción abierta y, y óyeme, pero si sigo firme lo que dije, al que le caiga, pues es para él. Ok, está bien, voy a cambiar la pregunta, porque Nunca dijo ni que era para él ni que no era para él. O sea, ustedes sigan comentando de lo que quieran con la canción. Oye, Eddie, mm. tú eres como los huracanes. Tú tiras una canción hoy. Tenemos que esperar un año para escuchar otra vez. Didi, ¿qué es lo que está pasando contigo? En verdad, verdad, verdad, lo que pasa es que yo. Yo soy así, ¿me entiendes? En verdad yo soy un tipo, yo me considero un tipo bien, yo me considero un tipo bien normal, ¿me entiendes? Yo saco una canción y, y hago lo que tengo que hacer y gracias a Dios, porque la, el público me da la oportunidad de, de, de escucharla y la gente la gente me apoya y eso, ¿me entiendes? Pero yo te voy a dar claro, yo, a mí me encanta la música, pero a mí no me gusta el negocio de la música, ¿me entiendes lo que te quiero decir? A mí me encanta, pero que en verdad yo no me voy a poner convertir en un personaje más, o sea, yo no me voy a reír cuando la gente quiera que yo me ría, ni, ni, ni voy a cantar cuando la gente, o sea, yo, en verdad, yo como yo me sienta, soy, ¿me entiendes? Tal vez soy un poco egoísta, porque yo sé que la gente y mis seguidores quieren que yo tire la mía todo el tiempo, ¿me entiendes? Pero que ellos saben que yo me tardo, pero cuando salgo, pues pues saco algo bueno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y modestia aparte, ¿me entiendes? Ahora mismo, mira, este, nosotros estamos haciendo el mixtape. O sea, lo estábamos haciendo el mixtape. Y entonces, ya cerrando, se nos ocurrió la canción esa de mensaje de texto. Yo grabo esa canción de mensaje de texto y yo dije, wow. Y óyeme lo que yo dije. Y yo dije, diablo, cuando tengo escuche esta canción, me va a masacrar. Porque tú o sabes que Pego es anti-pop, anti, -pop, anti es, es pro calle. Vamos ah, yo cuando tengo escucha esto, me va a masacrar. Y la primera persona que me llamó diciéndome, él, y la canción que más me gusta de tu disco es mensaje de texto, fue Tego. Todo eso significa, ¿sabes? Te estoy dando un ejemplo para que significa que cuando tú haces las cosas porque te gusta, porque te lo estás viviendo, las, las cosas pasan, ¿sabes? Yo no soy un artista buscando este billboard, buscando Número uno, buscando Charts, buscando Top 40, yo no, Yo hago lo que yo quiero hacer, porque la gente sabe que cuando más comercial ha sido la música, yo he hecho todo lo contrario. ¿Me entiendes? Y ese es más o menos, eso es más o menos, pero que en verdad cuando escuchen el diario, yo les aseguro, yo les aseguro que cuando escuchen el diario van a decir, wow, este tipo en verdad, en verdad que, que, que se tarda, se tarda, pero en verdad este tipo está liado. Eddie, ahora me invito, pusiste la fecha en el mixtape de que el diario sale en noviembre, podemos esperar el diario en noviembre, pero no dicen de qué año, si es es 2007, 2008, 2009, <ríe> podemos esperar el diario de Eddie. Papi, papi, tú mismo te acabas de contestar tu propia pregunta. Oye. Wow, wow, wow. De verdad, de verdad que, oye, No, no tal... pero No, oye, no, no, no, así, no, es verdad no lo que tú dices, yo no dije de qué año. Pero nada, no, pero estamos trabajando para que salga, para que salga en noviembre, estamos trabajando para que salga en noviembre y El disco mío está completo ya. Por eso fue que para, por eso fue que tuve el tiempo de parar y hacer el invento este del mixtape, ¿me entiendes? Yo no. O sea, yo, yo, yo no iba a parar un disco por hacer, por regalar un disco, ¿me entiendes? tuve la oportunidad, mi disco está bueno ahí, pero estamos ahí, estamos para noviembre para salir, si Dios lo permite, vamos a salir en noviembre, pero quiero que el público que sigue la música de ETT y e, sepan que si les gustó ese mixtape, ellos saben que yo jamás en la vida voy a hacer algo más cabrón, para tirarlo por ahí que para un disco mío solo Si le gustó el mixtape, imagínense cómo va a salir el diario. Oye, Eddie, nada más y nada menos nos podrías decir un, call, un, un, un par de ahí, ya tú sabes, un par de, de features, si es que tienes en tu disco, quienes vienen trabajando, este, nada más y nada menos que productores musicales. Ah, Para tener por lo menos ya una idea de lo que podemos esperar del disco del diario de Mr. Eddy. Eh, eh. ah, en mi disco, mira, en mi disco, este, mi disco produciendo está Diesel, está Eggie está Eko, está Ulva, está Predi, está Mr. G, en featuring está Yankee, está Alexandra, de Mojía Alexandra, está Tego, sabe, está este Randy, Sion, hay un par, sabes, es, es, es, es bien variado, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, lo que tiene es, es un diario, tiene que ver con mi vida, Pero también, sabe, también tiene eh, sandungueo, tiene perreo, pero tiene mucha letra también. O so, sea, todo va a ir a favor de, de lo que es de lo que es Eddie. Y, y para que la gente pueda saber, para que la gente conozca un Eddie distinto, donde todo el mundo ve. Ah, pues Eddie, pues escribió esto. Ah, pues Eddie salió en este video. Ah, pues Eddie hizo esto, pero nadie sabe quién es Eddie Ávila. Todo el mundo conoce Eddie, pero nadie sabe quién es Eddie Ávila. Y yo creo que cuando escuchen mis canciones... Se van a identificar un montón por lo que yo estoy diciendo, porque yo pasé y he pasado por un montón de cosas, que estoy seguro que un montón de gente también las, las ha pasado. Y es un disco bastante personal, pero bastante comercial también, ¿me entiendes? Es un happy medium, un happy medium Oye, Eddie, ¿verdad? Hablando de personal, te sabemos, ha salido en todos los diarios, este, problemas, ya tú sabes, familiares, que no vamos a tocar aquí al caso, ya tú sabes, eso no te. Pero esas cositas así familiares que te han pasado, este, no han afectado tu carrera como. Por el momento de, de, de tú atrasar tanto el disco, tú sabes, eso no te ha afectado. Mira, mira en verdad yo te voy a hablar claro, eh, la, el afectar mi carrera, la gente, la gente me no bruta, la gente sabe, yo creo que la gente sabe cuando se hizo un comentario de verdad, cuando se hizo un comentario malintencionado, ¿me entiendes? Eh, la gente sabe que yo nunca he tenido un pizzerrama por ahí, eh, de que puede afectar mentalmente. Claro que puede afectar mentalmente Porque yo no trabajo en construcción Yo no trabajo haciendo pizza Yo trabajo con mi mente ¿Me entiendes? Puede afectar Pero que eso no tiene que ver El, el delay de el delay de mi disco Sino porque la gente sabe, sabe Yo saco un disco en el 2002 Y en el 2005 Sacé los 12 discípulos Y ahora en el 2007 saco el otro Y en el 2000 sacé el terrorista ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Solo? La gente sabe que yo no soy un artista de, de, de, de, de estar ahí consistente De salir en 40 producciones al año Ni nada ¿Me entiendes? Pero Porque la gente, la gente sabe, ¿me entiendes? La gente sabe y, y si yo tengo para comprarme un reloj, si yo tengo para comprarme un carro, si yo tengo para comprarme ropa, si tengo para recortarme toda la semana, ¿cómo mis hijas no van a tener? ¿me entiendes lo que te quiero decir? Papi, en verdad yo lo que quiero es hacer música y que a la gente le guste lo que yo haga porque yo no sé yo no sé hacer más nada, ¿me entiendes? Si, si, si yo no hago esto, yo no créeme que yo no sé hacer más nada, yo llegué... Cuarto años y raspando pues Es, así, es la No, si sí sabemos, sabemos que no sabes hacer más nada Tú sabes, si empezaste en el baile y te quitaste Cuando viste al caballo que te está entrevistando De frente, o sea Eso no sabes. ¿no? Buena Blanco, Blanco Y la verdad, que la última vez que tú y yo nos vimos en Belín, y Cuando Luis Guillén era bailarín de Mitalasario Ja, <risa> Que la pasaron mal aquel día <risa> Bueno, me robaste, óyeme, mi bailarín estrella, me lo robaste, Edith Big, en paz que lo quiero un montón. Ese es así, brother, ya tú sabes, ¿sabes? gran erito. Y sabes que nosotros andamos con el coporote del barrio, que era Sepi, que le mando un saludo, si está escuchando, te mando un saludo, que lo quiero un montón. Tú lo sabes. Güera, vamos con una de las últimas preguntas, Edi, para no entrar otra vez, otra vez en el mismo directe que siempre que nos hablamos, siempre <ríe> terminamos en el mismo caso. Oye, Edi, nada más y nada menos que, sabes que se unieron ahora en el 2007, Lito y Polaco. Ya todas las cosas están bien, o si vuelven otra vez y encienden la mecha, seguiremos escuchando, ya tú sabes. Versus Versus Espera papi, eh, eh, no, y creo que Ceja también si vos, Escuché que Ceja también iba a hacer algo con ellos también, Sí sí. ¿verdad? lo que hicieron fue una canción Lo que hicieron fue una canción ah, como okay, que okay. reunión Como que reunión de los tres mosqueteros Pero en sí, en sí, el dúo fue el y Polaco otra vez Espera papi, yo estoy a favor Yo estoy a favor de todo aquel que se quiera buscar un peso El que se quiera buscar un peso yo lo apoyo, ¿me entienden? Que me dan mano y le metan caliente y sumen muy para abajo y que también le metan caliente al regreso. Yo no tengo guerra con, yo no tengo guerra con nadie, papi, yo no tengo guerra con nadie. Lo mío es escribir, meter mano, y ya tú sabes, si te picaste, es porque es papi. Y no, sigue por ahí. Uy, ya tú sabes, sigue la puya, hoy de Eddy, de verdad, de verdad. No tenemos más tiempo, pero mi hermano, ya tú sabes que mi casa es tu casa. Cuando tú quieras, tú sabes, tenemos programas de televisión, tenemos la radio. Nos hemos quedado con la Internet completa. Tú sabes, las primicias suenan de aquí para el mundo. Así que de verdad, Eddy, brother, usted lo que quiera. Pero mira, mucha gente, mucha gente, mucha gente. La canción que me ha pedido aquí, ya tú sabes. Amigo fiel. Papi ya tú sabes, mi gente, no confíen en nadie, óyeme, mi gente, cuando la gente está jodido, todos son iguales, cuando están jodidos todos son humildes, te buscan, te Pero cuando les va bien, ahí cambian, están los que se mantienen humildes, están los que se guillan, están los que se olvidan, están los que siguen firmes. Ahí de todo, mi gente no confíen ni en la deuda eléctrica. Óyeme, Blanco, te doy las gracias. A toda esa gente que ha estado en sintonía durante toda la entrevista, te doy las gracias también. Ya tú sabes, óyeme, mi gente, no te duerman. Si ya bajaron el disco, vuelvan y bajen lo que está remasterizado. Tiene escracheos nuevos, tiene un par de cosas nuevas. RB.com y ya tú sabes, el diario de Diablo y la mierda. no los voy a defraudar. No lo voy a defraudar, ¿ustedes saben que de, de, de, todo lo que pide es garantizado ¿Ya tú sabes, blanco? Cuando no está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigos fiel Mi hermano, no te equivoques No hay amigos fiel porque tu brega de corazón för min dörr mente siempre ha deformerad de forma escéptica, det så jag inte en la luz eléctrica. Soy celoso con mi pecho porque no hay maná, sådan le falta la blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit de här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit sådan här. Jag har blivit Que la vida así, pero ya aprendí, yo he ayudado a, a medio mundo, pero ¿quién me ayuda a mí? En la faena. Ya no siento pena, pues yo más amigo en la malas que en la buena. Ellos desean que eran de corazón, pero se les olvidó mi dirección. Cuando no está en condición, tiene amigos a granel.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 Hipocresía, Por mi que se muera todos, Ninguno son familia mía Son más Ay. que a porno O hasta mi abochorno Por eso los asientos de mi carro tan de adorno Mantente solo Dale por ti mismo Una vez es una vez Lo demás es masoquismo Olvídate de aquel Sigue por tu riel No hay amigo fiel Cuando no está en condición Tiene amigos agrandados Vi que hacer lo mismo, en. un montón de cosas que no se han hecho. Vi är en. Vi är en. Vi är en. Vi är en. Vi är en. Vi är en. Vi är en. Vi